Teleelch Radio Marca La Glorieta con r o s m a r y Alonso. El programa que madruga contigo. Cinco minutos pasan de las nueve y media y nos vamos a trasladar al Raval. Nos trasladamos a este emblemático barrio histórico porque pasear por él durante esta época y hasta el 25 de junio es un auténtico placer, ya que sus balcones, sus viviendas, están casi empapeladas por auténticas obras de arte. Y están empapeladas porque ha vuelto la tercera edición de Las Balconadas. Una edición que puso en marcha tres ilicitanos: Ángel Castaño, t o n i Abaeza y Pepe r o s Tres ilicitanos comprometidos con las bellas artes. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Castaño, a quien saludamos. Buenos días, Ángel. b u e d t a d o de estar aquí con vosotros. Eh, hemos querido traerte y queremos trasladarnos、eh, al Raval porque queremos saber un poco más qué es esto de las balconadas. Llevas tres años, lleváis tres años consecutivos、eh, realizando y al fin y al cabo es un concurso, un concurso de pintura y abierto a todo el mundo. Sí, sí, por supuesto, está abierto a todo el mundo independientemente del recorrido que tenga el artista. Pensamos que es un concurso popular para acercar el arte、eh, a los ciudadanos que se pasean por las calles, que a lo mejor no entran habitualmente a museos y a galerías de arte. Entonces, es una forma de acercar el arte a la población en general y darle color y vida al, al barrio de, de Raval, que pensamos que es el barrio bohemio entre comillas, de Elche, por sus calles estrechitas, sus casas de dos plantas. Entonces, es un sitio ideal para mostrar. Las telas artísticas. De ahí balconadas. Balcona.、Eh, las bases de ese concurso es que se pinte、eh, lo que, la temática que quieran o, o vosotros la imponéis. Este, esta tercera edición tiene temática. No, en esta tercera edición, las dos anteriores sí hubo temática y en esta se ha dejado libre para que la creatividad del artista no se coarte o no se vea limitada con, con un tema concreto. Y quizá el haber suprimido esa condición, esa limitación, Eh, ¿Ha provocado que haya más obras, se hayan presentado más obras que en los dos años anteriores? Sí, puede ser un factor. También el, el no condicionar la temática ha hecho que sean más variadas las obras en cuanto a estilos y a, y a composiciones. Y bueno, como es el, la tercera edición, pues poquito a poco la va conociendo más gente, pasito a paso, y bueno, va aumentando la, la, los artistas que participan en ella. ¿Cuántas obras se han presentado?、Pues、este año exactamente 82. ¿Y de dónde? De, ¿Y la mayoría son de Elche y de alrededores, de la provincia de Alicante, de Murcia, de Albacete, de Madrid también han participado. O sea que esto ya es una proyección nacional. Sí, sí. Otros años han participado incluso de fuera de España. Así que ¿Cuáles son los premios? Bueno, hay tres primeros premios: un primer premio con dos a c c e s o s y diez menciones. Y un guiño también. Eh, de la Real Orden de la Dama, que ha hecho a, a cualquier balconada que tuviera algo con la dama. Entonces, los tres primeros premios:、eh, el primero ha recaído en Ruth Pérez, que es、eh, una artista ilicitana, pero que reside en Madrid,、eh, con El Ladrón de Corazones, una obra de estilo picasiano, digamos. El Ladrón de Corazones, ¿pero qué se lleva? ¿Qué cuantía es la que se lleva? El premio. Los premios,、claro. El primer premio son 500 euros. Eh, un talón、no、de 500 euros, que está muy bien. Es no está mal, por para... eso, claro, es un incentivo para la participación.、Sí. Y el segundo premio、eh, el, es un patinete que ofrece、eh, Talleres Bermar,、uh -huh. que ha recaído en Sara Ney, que es una artista. La primera es graduada en Bellas Artes, esta segunda también, de Santa Pola.、Uh -huh. Y el tercer premio es material de la tienda de Bellas Artes, Jogdar,、uh -huh. eh, por valor de 200 euros. Y ha recaído en Adrián Martínez, que es un artista ilicitano especialista en, en graffiti. Entonces, las tres obras tienen su estilo muy definido y muy diferente.、Uh -huh. ¿Dónde están colocadas?、Eh, ¿Cómo podemos nosotros, si paseamos por el r a v a l identificarlas?、Eh, bueno, ya has dicho que El ladrón de corazones, pero ¿tienen el título las obras? No, no ¿verdad? No.、Eh, dices que es una obra picasiana,、eh, uh -huh. pero ¿cómo.? ¿Dónde? Bueno, por un lado, no, queríamos, no queremos diferenciar los premios de los no premiados、ya. para no condicionar a la gente que visita a decir esta me gusta más, esta me gusta menos porque están premiados.、Uh -huh. eh, se ha hecho un catálogo que está、Ajá. colgado en la web de la Asociación Vecinal del Raval. Entrando en la web, se busca Balconadas al Raval 24, están todas las obras y con los premios,、eh, y el autor, etcétera, y la técnica. Bueno, yo he dicho que esta iniciativa surgió de tres ilicitanos, pero podría llevarse a cabo sin el apoyo de esta asociación de vecinos, que la de la asociación del Raval es muy activa, sí, sí. porque bueno, fuisteis los primeros, bueno, eliminando el huerto urbano de La Cuerna, pero fuisteis los primeros en. En sacar、eh, mediante sorteo esas mini parcelas para cultivar entre los vecinos de Elche, y esto lo lleva y lo gestiona la Asociación de Vecinos. La Asociación Veinal c del Raval vamos... es un din dinamizador de, del barrio, la presidenta、eh, Reme Pomares, y vamos, es una máquina trabajando y organizando. ...bueno, Hay muchos equipos, como los del Huerto que trabajan,、eh, que es Begoña Boy, ...bueno, hay muchas personas implicadas. Y bueno, todos somos socios de, de la asociación, y la verdad es que es un punto de referencia para el barrio. Y gracias al apoyo y a la coordinación de, de, de la asociación, pues van saliendo las cosas adelante. s i n ellos, claro, no se podría hacer. Claro, decimos que el barrio es histórico, emblemático, has dicho bohemio, pero por su configuración arquitectónica y por su historia, pero por lo que nos estás contando también por sus vecinos, porque por q u el por e tipo de familias, están muy implicadas. ¿Por qué esa participación、eh, es una envidia con el resto de barrios? Es que ese barrio、mmm, yo lo considero como si fuera dentro de Enche, de una ciudad grande, un pueblecito aparte. Tú pasas. De la calle Ángel para abajo y te trasladas a otra población. p r á c c t i a m Entonces e e n t los vecinos se conocen, siguen sacando las sillas a la puerta y hacen sus tertulias. Entonces hay un, mucho apoyo. Hay una, otra de las cosas de los eventos que se h a c e en, en las fiestas del Raval: son las calles en e s c a r r e s en Galanatz. Y、eh, eso es, todos los vecinos de una calle están todo el año con material reciclado haciendo sus trabajitos. Para luego decorar la calle, que también es otro certamen que hay. Y la verdad es que yo creo que eso une a todos los vecinos. No es, una, no es un barrio en el que haya muchos comercios, un par de tiendas más, más los comercios de hostelería. Entonces, si no hay una interacción entre los vecinos, el barrio estaría todo el mundo en sus casas y nadie. Uh -huh. Interaccionaría, entonces la verdad que no sé. Desde luego no es un barrio mudo,、no. ni mucho menos.、Eh, como tú has dicho, ahí está saneada la convivencia vecinal. Por eso, Balconadas,、eh, aparte del éxito que está teniendo, la, la habéis enmarcado dentro de las fiestas de, del barrio, las fiestas mayores de este barrio.、Sí. Al fin y al cabo, tenéis la parroquia de San Juan、mm. y estamos en las fiestas en las hogueras de San Juan. Exactamente. Eh, bueno, quería decir que gracias también a los vecinos y a sus balcones que nos dejan subir a sus casas para colgar las telas, pues se puede hacer también. Sin la participación、uh -huh. de ellos no、Sería、se podría inviable, hacer. n viable, l o Y、claro. los patrocinadores. Y al hacerlo en las fiestas, es porque coincidió que el primer año, mientras lo hablábamos, decidíamos,、eh, empezamos en marzo. Entonces, ya、uh -huh. el tiempo era hacerlo、eh, para la primavera o verano. En verano, por suerte y por desgracia, la gente n e a c h e desaparece.、Uh -huh. Entonces. Pensamos, ¿cuál sería la mejor época para, para hacerlo? En las fiestas de, del barrio. Entonces, por eso, al coincidir, pues, hay una sinergia en todo, entre todas las actividades que hay、eh, durante este mes primaveral. En teoría,、eh, la temperatura es muy buena porque hace buen tiempo, pero no hace el calor del verano. Y, y, y invita a pasear por los barrios. El año pasado nos llovió casi todo el mes y este año, pues al contrario, son una lástima. Pero bueno, si coincide por las fiestas, yo creo que、claro. suma, todo suma. Esto suma mucho más porque las fiestas empezarán en junio,、mm. días antes del、sí. 24, que es la que m a De la hoguera de San Juan, de las hogueras de San Juan, porque tenéis varias, y el 25 ya se retiran las balconadas. Pero los premios ya están dados, otorgados, porque el fallo, acabas de decirlo, ¿cuándo se entregaron y cómo? ¿De qué forma?、Sí. ¿Cómo fue el acto de entrega de esos premios?、Pero、el acto de entrega e inauguración de las balconadas fue el, el domingo、eh, este pasado, domingo 25 creo que era, sí, no, día 25. 19. 19, perdón.、Sí. El 25 lo el 25 tendremos. El 2 s t e sábado. El sábado. El domingo pasado 19. Fue a las 12 de la mañana en la plaza mayor d e Raval, justo delante de la Asociación Vecinal del Raval.、Eh, allí se entregaron los premios, los patrocinadores que pudieron asistir también los entregaron y se dio por inaugurada la, la balconada. La verdad es que luego, paseando por el barrio, había muchísima gente por todas las plazas.、Eh, donde, son cuatro plazas las que、eh, enmarcan las balconadas y las calles que las unen. Entonces fue una mañana muy agradable, veías todas las terrazas de los, de los bares llenos de gente, pues eso, comentando de las balconadas, tomándose la cervecita y fue un domingo con mucha vida en el barrio. Bueno, siempre hay, ¿eh? porque en la Plaza Mayor del r a v a l siempre hay actividades, el mercadillo ecológico que hay, e t c muchas cosas. Claro, y lo de las balconadas fue una iniciativa copiada de alguna otra ciudad o pueblo? ¿Español? Bueno, en, hay en, en muchas poblaciones de España hay balconadas o harta al, al carrer, está en, en Petrer, en Elda, en Altea.、Eh, casualidad que el año 21 en septiembre se hicieron en Tabarca. Y a raíz de eso, porque、mmm, nos presentamos la, ahí en Tabarca y hablando, claro, como t o n i está en, el, en la plaza siguiente, la mía, Pepe en la otra, en la del Gallo, pues comentando. Que sería lo ideal、eh, hacerlo en Elche y, y más en este barrio, pues a, a raíz de ahí fue cuando empezamos a hablar. Cada uno se ve que ya lo teníamos、mm, en la cabeza y, y al final pues resultó eso. En marzo e m p e z a r o o a moverlo、uh -huh. rápido para poder sacar las bases y todo.、Claro. Pues lo has dicho, tienes el apoyo de la Asociación de Vecinos, impensable sin ellos,、eh, sí. pero también tenéis el apoyo, por lo que has comentado, de muchos patrocinadores, sí, sí. hasta la Real Orden de la Dama. Eh, este año hemos tenido a la Dama Viviente en la inauguración, sí, sí, entregando premios. e s t u v O ...o sea, la、toda. inauguración de las balconadas fue la entrega de premios. Fue、pues、la entrega, entrega de premios. Fue e n t a d o En la Plaza Mayor del Raval, el pasado 19 de mayo. Y、sí, nos acompañó la Dama Viviente. ¿eh? Una buena atracción. Esto significa que hay gente en el barrio del Raval ...pues,、eh, que sigue trabajando para que esos vecinos、eh, tengan una convivencia pacífica y saludable, sana. Pero sobre todo para estar muy a gusto en este espacio como es ese barrio bohemio、sí. del r a v a l Gracias, Ángel, por, por、eh, conseguirlo. Gracias a ti y a todos por darnos difusión y voz. ¿Por qué v i s q u e en la teulera que es lo último del r a v a l a ゲオケソ e ュンボラチョウ、エイシ u ッディー・フュ e ャー。シビスケ s ン・ラ・ゴリエタ、イヴ s スティッデ・セニョレ。 テレ H Radio Marca La Glorieta, con Rosmarie Alonso, el programa que madruga contigo.